Bueno, yo voy a hablar de la diferencia entre la universidad pública y la privada. La más importante que una es gratis y la otra se paga. Y también que la universidad pública tiene más prestigio que la privada. Y que lo que tiene a favor la privada es que nunca hay paro. Otras opciones que tenés al final del secundario tenés el Instituto de Educación Terciario. Son más cortas y parecidas a la secundaria. Después, otra opción que tenés, Centro Vocacional es para una formación específica para aprender un oficio